Vamos a darle lugar, pequeña patadita a esta puerta, grande, grande, para que llegue la columna la columna que habla de todo, porque ya no sé si es medio ambiente, si es de, de humanidades si es de eh, capitalismo, si es de feminismo, ya la columna de Mica Sánchez no tiene nombre Buenas tardes Mica Buenas tardes Juan Pablo, todo bien? Todo bien, creo yo que, que estamos este, enojades, eh, de a ratos ofuscades, de a ratos este, sentimos como hasta alegría, así que si van pasando todas esas cosas, estamos bien, creo. Sí, puede ser. Puede ser que hasta la columna no tenga género como yo. Muy bien, <risa> no muy bien. Bueno, sí, la columna sin clasificar ya empieza a tener viste, una manija, por lo menos, para, para que sepamos cómo agarrarla. Mica, la semana pasada venimos hablando de un montón, de un montón de temas, este, inclusive... Me acuerdo de haber estado escuchándote sobre, sobre soberanía alimentaria. Eh, también hemos hablado sobre la cuestión del alimento como territorio en disputa. ¿Qué fue lo que estábamos contándonos eh, la semana pasada? ¿Te acordás? Estábamos hablando de la, la ley de etiquetado frontal. Muy Hoy bien. voy a traer un poquito de eso. También, muy bien, muy para bien. Para abordando. Como era el compromiso que te habías hecho. Así que, bueno, bienvenida de nuevo, Mica. Bueno, Gracias. Eh... Estuve pensando un poquito eh, en lo que hace la gente cotidianamente y hoy traigo este tema de que nos compete como personas consumidoras a la hora de comprar, a la hora de tener antojos, cuando no tiene ganas de cocinar, cuando tener unos pesos encima y cuando se vacía la heladera. ¿A, eh, ¿A dónde vamos? Al supermercado. Así que voy a hablar un poquito de eso. Eh, preguntándome nuevamente, ¿está lo mismo comer que alimentarse...? Y sí, para las pers algunas personas sí, pero la verdad es que no, porque hay que entender que la alimentación eh, adecuada es un derecho humano, como ya lo he dicho antes, y está siendo eh, vulnerado por una coyuntura brutal que defiende intereses corporativos por sobre la salud, por sobre la cultura y el ambiente sano, que creo que de eso se trata la columna, el ambiente y la salud. Eh, Estamos atravesados por una publicidad constante que no tiene que ver con información ni con la garantía del acceso al derecho. Digamos que el supermercado es la trampa perfecta. Es donde nos confundimos qué es lo que es comestible de lo que es alimento, pero caemos en la idea de que el cuerpo, como lo ingiere, entran en la misma categoría. Eh, en este lugar abunda la publicidad que comunica los productos de la agroindustria. Obviamente no te va a ni en pedo a publicitar el, los, eh, la comida de verdad de, de los campe campesinos, sino que reproduce algo que viene de la superproducción, que se sostiene, se fabrica y se presenta como la diversidad. Así que como ejercicio, imaginémonos ¿no? que entramos a un supermercado y empezamos a caminar entre las góndolas. Eh, La manipulación sensorial, para empezar, la presentación de los paquetes provocan estímulos sensoriales que nos avisan, nos llaman. Eh, dentro hay grandes concentraciones de azúcar y grasa, que es lo que el cerebro busca de manera instintiva. El mensaje, mientras caminamos entre las góndolas es simple. Las cadenas de supermercados ganan tres veces más vendiendo estos productos comestibles que vendiendo comida de verdad. La industria ...gana exponencialmente mezclando los mismos ingredientes baratos una y otra vez... ...ingredientes que salen de los mismos agronegocios... ...que como son masivos, algo se tiene que hacer con eso... ...no comemos más que marcas... ...porque cuando elegimos comprar elegimos algo que nos remita a una emoción... ...pero para llegar allí, primero eh, tenemos que entender que... ...han estudiado los cinco sentidos... ...por eso al abrir un paquete se nos dispara una irrefrenable excitación... No tomamos Coca-Cola solo porque nos remite a la publicidad de que seríamos más felices si la tomamos o porque es rica. Es porque nos provoca una adicción. Esto pone foco en el problema que es que estos comestibles provienen del laboratorio. Están creados por ingenieros que conocen de biología, conocen de deseos y los crean. El placer es parte de un trato evolutivo, es eh, ver algo rico. Eh, intuirlo, probarlo enciende el cerebro de dopamina que es la hormona que, que estimula la motivación y el humor por eso las marcas no crean alimentos, sino que crean trampas perfectas, sensoriales como con efectos especiales, como en las películas que activan eh, el, el sistema de recompensa pero de manera violenta aquí vengo con la pregunta bueno, más que, que pregunta, es un debate Alimento versus comestibles. A ver, hay una clasificación eh, que se llama ANOVA, que es eh, un sistema que se desarrolló en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en el 2010, que eh, clasifica los alimentos por su grado de procesamiento y no por lo de nutrientes, como hablé la semana pasada. Acá, eh, digamos, vemos su trazabilidad, su recorrido, su historia, de dónde viene, qué contiene. Esta clasificación tiene cuatro, cuatro categorías. El grupo uno son los alimentos no procesados o mínimamente procesados, que serían las fruta, las verduras, las leguminosas, las cereales eh, integrales, las carnes no procesadas, eh, algunos mínimamente procesados, como es la leche pasteurizada, eh, que preservan su matriz alimentaria, digamos que tienen sus nutrientes naturales. Después el grupo 2, que son los ingredientes culinarios procesados, que sería el aceite, el azúcar y la sal, eh, como ejemplo. Y el grupo 3, alimentos procesados, que serían los que utilizan el grupo 2, conservas, enlatados, quesos. Eh, y el grupo 4, que son los comestibles de bebidas procesadas Los comestibles de estos procesados eh, no son alimentos, son formulaciones industriales, así tal cual que contienen algunos componen componentes de alimentos que, bueno, sobran de la superproducción, pero eh, mayormente están compuestos de aditivos, que son azúcares adicionados, grasa saturada y sodio, como nombré la semana pasada, Se le llaman componentes críticos. Un ejemplo simple, el pan blanco. Son diferentes, hablando de manera metabólica, eh, porque no estamos preparados de manera biológica para eh, consumir eh, no los procesamos de manera correcta, eh, empezando porque no son las calorías iguales, digamos, no es lo mismo 100 calorías de una gaseosa que 100 de brócoli, ya que este último eh, preserva esa matriz eh, de nutrientes que el cuerpo puede absorber y no genera alteraciones en nuestro funcionamiento a, a nivel, digamos, hormonal, eh, como disparando la insulina, por ejemplo. Estos productos eh, Tienen muchas tecnologías, mucha combustión, manufactura, responden al interés de la industria. Contienen contaminantes, a los que se les llaman agregados en los paquetes. Acá les digo a la gente que agarra un paquete, eh, que serían aditivos y conservantes y a veces también se le agregan nutrientes como para compensar el, lo mal que nos están haciendo. El consumo habitual de ultraprocesados como ya dije en alguna otra ocasión, está relacionado con la obesidad, con la dieta tipo 2 y con su alto contenido de sodio con hipertensión arterial, que tiene una alta tasa de mortalidad a nivel mundial. Eh, básicamente nos comemos el sistema, empezando por el azúcar, que cuando decimos azúcar, eh, el cerebro lo traduce como glucosa, que es el compuesto más abundante de la naturaleza. Está en los hortos secos, en los cereales, en la fruta, en la verduras, en eh. ...en mayor o menor medida... ...lo necesitamos para pensar... ...para movernos... ...para enamorarnos... ...básicamente para vivir... ...el problema es que... ...no solo siguen... ...estando en estos alimentos... ...sino que por sobre ellos... ...se consumen en otras formas... ...de manera aislada... ...y de manera exagerada... Eh, ...en las harinas blancas... ...en el arroz blanco... ...en el almidón... ...que es bueno... ...glucosa pura... ...en el azúcar simple refinada... Que tiene además de glucosa fructosa, que es otro azúcar que es difícil de asimilar para el cuerpo. Eh, pane, galletitas, jugos, yogures, que son caramelo prácticamente. Acá traigo el datito de que se sabe hoy por hoy que una niña de 8 años tiene la misma cantidad de azúcar en sangre que una persona de 80 años. ¡Wow! Es, es mucho, sí. El estudio que hizo una periodista muy conocida, Soledad Barruti, eh, Se dio cuenta que a la edad de cuatro años de su primer hijo, eh, él ya había consumido su peso en azúcar para esa edad. Una... es pelusnante <risa> Sí. Después del azúcar, bueno, viene la grasa. Como dije, el cerebro busca de manera instintiva esto. En la naturaleza se consigue con esfuerzo, digamos, salir a cazar un animal o a recolectar frutos secos. Sin embargo, eh, la grasa aislada y por sobre todo vegetal, que viene de estos excedentes de la superproducción, se obtienen, de estos se obtienen los aceites ultra procesados, eh, refinados, que utilizamos en la cocina. Y digamos que ya no tenemos que hacer el esfuerzo para, para buscar esta grasa, ¿no? Simplemente abrimos un paquete o llamamos un delivery. Aquí viene esta palabra hermosa, esta sigla hermosa que son los ocnis, objetos cometibles no identificados. <ríe> Me gusta mucho decirles así, que eh, los que se fijan como blancos perfectos a estas infancias, precisamente porque cuando eh, a esa edad eh, la recompensa se fija y lográs, si lográs agarrarlos a tiempo tenés un cliente para toda la vida. Los productos destinados para ellos tienen personajes en sus paquetes, colores brillantes, que les llama a pedirlos. Y tienen carteles que nos dicen vitaminas y minerales para que los adultos se los compren. Aquí entramos con la palabra aditivos, que creo que no dije qué es lo que era. Nos referimos a, a un ingrediente, eh, un agregado intencional que no tiene propósito de nutrir directamente. Es con el objeto de modificar características y hacerlo más vendible, como aumentar su estabilidad, eh, su conservación. Un espesante, eh, un conservante. Exactamente, exact, sí, exactamente. Eh, son para, que, para incrementar la aceptación como si fuesen alimentos genuinos, digamos, eh, y permitir la elaboración más económica eh, a esta gran escala, ¿no? Como lo que son productos atemporales que se resisten al tiempo. Serían antioxidantes, espesantes, colorantes, aromatizantes, acidulantes, conservantes, etc. No termino más. Eh, a todo esto nos lleva a tener un cerebro desnutrido y cuerpos con sobredosis. O sea, tenemos una ciencia que está legitimando esto y oculta los datos, y una publicidad que nos bombardea. O sea, ¿cómo se puede legislar contra esto? Como dije la semana pasada, se está intentando, pero por fuera del Congreso. Eh, el Código Alimentario dictamina que es el alimento y siempre dentro del productivismo. O sea, nunca va a defender nuestros derechos. Así que siempre tenemos que repasar las etiquetas y los paquetes que estamos comprando. Se podría decir, Mica, que estamos en una etapa en donde, en todo caso, nuestros derechos son revisados, pero desde aquella otra lógica ¿no? del productivismo del que estás hablando. Y recién ahí estamos llegando a, lo, a bordear la cuestión de cómo se pronuncia el paquete, cómo se presenta este producto para que lo analicemos. Pero recién tocaste a la pasada, tocaste la pantalla chica, así que la publicidad televisiva, por ejemplo, y sin ir más lejos, ¿eso ya regularlo? ¡Wow! Sí, agarré dos ejemplos. Eh... De estos aditivos que están en la mayoría de los productos que encontramos en supermercados, supermercado, Debe. los supermercados se tendrían que llamar como los aditivos directamente. Agarré de ejemplo a la tarzatrina, que la encontramos en los paquetes, si tienen un paquete cerca probablemente lo encuentren. E-102 se llama como para darles información a las personas, es un colorante. Eh, se usa para hacer más atractivos los productos, más hermosos, más, hermoso, más llamativos, y para entusiasmar a los niños. La tarsatrina se usa como colorante porque es color amarillo, naranja, digamos, brillante y se combina con otros para llegar a otros colores. En dosis pequeñas causa hiperactividad en las niñas y afecta su atención, esto es súper comprobado. En pequeñas dosis. En dosis altas aumenta síntomas del asma, produce estema, urticaria, insomnio, alergias. Su consumo a largo plazo fomenta la aparición de tumores y o cáncer. ...está eh, prohibido en Australia... ...se encuentra en... ...en muchísimos productos... ...helados... ...golosinas, gelatinas... ...los jugos en polvo que contienen... ...todo lo peor que hay... ...esencias de frutas, flanes, mayonesas... ...batidos, gaseosas, snacks... ...dulces, salados... Eh, ...hasta en conservas... ...y el otro que, que quiero traer es el aspartame... ...que es eh, una epidemia ignorada... Eh, ...tiene una historia muy particular... Eh, se la encontró de manera accidental, como suele suceder con estos productos, en el 65, porque estaban buscando un remedio para las úlceras. ¿Qué es lo que descubrieron? Bueno, que es 180 veces más dulce que el azúcar. Entonces, en el 75, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, eh, que sus siglas son FDA en inglés, previó su comercialización porque eh, lo empezaron a estudiar, eh, porque se quería patentar y comprobaron, bueno, que produce tumores cerebrales. A todo esto, una vez llegado el presidente Reagan en el 81, eh, ¿qué hizo? despidió al comisionado de la FDA, que estaban en contra de la comercialización del aspartame, y puso a un amigo de él, Donald eh, Rumsfeld, que es la persona que inventó la, invas la, la, la invasión a Irak, y claro. él, también quien quería imponer el Tamiflu como con la gripe de aviar eh, este sujeto trabajaba en GDA C-Arle, eh, que es una marca comercial de productos farmacéuticos. Y bueno, inmediatamente, por supuesto, aprobaron el, el uso de aspartame como sustituto del azúcar, es decir, como edulcorante. O sea, el aspartame es un eh, edulcorante. Está compuesto por tres elementos, que bueno, eh, dos son aminoácidos que son, eh, digamos, entre comillas, algo muy más natural, si se puede decir, porque eh, están en las proteínas. Y uno de ellos eh, que está en menor proporción es el metanol, que es un alcohol que puede ser tóxico si se consume en altas cantidades. El problema es que la exposición de estos compuestos juntos a temperaturas mayores a 30 grados genera una reacción química formando eh, un tóxico que es dioxina y es muy peligroso. Eh, a menudo se manifiesta por medio de desórdenes que afectan el sistema nervioso central y daños en el sistema inmunológico. Eh, encima, nada, su composición misma hace que el cuerpo lo asimile bastante rápido, lo cual acelera la toxicidad. Eh, es un alcohol. Es, es un alcohol que, ¿cómo, ¿cómo se usa? ¿Dónde lo vamos a encontrar, eh, Mica? Es, es, eh, uno, uno de sus componentes es un alcohol y es el tóxico. El que está en menor medida, pero es el que... Peor impacta en la salud, se usa como edulcorante, digamos. Como ¿Cómo edulcorante. ¿Te acordás que te dije que en algunos países estaban empezando a controlar el uso del azúcar? Eh, y entonces, ¿qué, hacían, eh, la, ¿qué hace la industria? Empieza a formular otro tipo de azúcar, en este caso, edulcorante. Y ahí aparece el aspartame. ¿no? Muy bien, muy bien. Lo el conocemos asunto... en, en criollo, también se le dice aspartamo. Y, eh, y es colorante, y la tatracina también es colorante, de hecho en Estados Unidos le llaman sí, sí. Eh, amarillo 5. Amarillo 5, exactamente. Este, bueno. Lo que pasa es que esta, de este producto ya está prohibido en Estados Unidos, eh, pero bueno, ya eh, se internacionalizó, digamos, están todos los productos a nivel mundial. Sí. Eh, Se pueden encontrar en más de 5.000 productos y 150 marcas, especialmente en productos light. O sea, lo que digan que está libre de azúcar, tiene aspartame. Como las sodas de dieta, la Coca-Cola light, la Pepsi light, las bebidas atléticas, en los chicles, en el café, en el té. <ríe> está en las vitaminas para niñas, antibióticos, está en lácteos congelados, está en un montón de productos, y produce un montón de problemas. ¿Cómo, cómo se dieron cuenta que, que, que producía estos problemas? Fue cuando finalizó la guerra de Irak y, a, y volvieron los soldados presentando trastornos neurológicos. ¿Por qué? Porque caminaron por el desierto con Coca-Cola como su patrocinador en la mochila. Tomaban eso caliente y empezaron a tener todos estos problemas. Eh, dicen que Las empresas dicen que estas sustancias químicas en dosis mínimas no afectan a la salud, pero si en el veneno te tomas un, unos tererés con estos jugo en polvo o te clavas una, una gaseosa cada dos por tres, ese mínimo pasa a ser una acumulación que queda en los tejidos, empieza a ser tóxico. Claro, claro. Además nunca sacaron la cuenta de cuánto se acumula en el cuerpo de una persona que tome hasta 3 litros de determinada bebida de esa preparada este por día, o sea, es fácil de entender que estamos envenenándonos con cada uno de estos productos riquísimos que tienen tartracina, amarillo de quinoleína, amarillo anaranjado carmoicina, el rojo chinchilla, cochinilla parece que es uno de los sí, más como sanos si un, Sí, no, es saludable porque al final <ríe> masacran un montón de bichitos para que estén felices algunos. Bueno, pero, pero como además Como consejo, sí. yo como consejo a la hora de comprar eh, primero, sabiendo que los ingredientes que aparecen en los paquetes van de mayor cantidad a menor, bueno, menor cantidad. Que si lo que va a consumir, para empezar, si no tiene etiqueta, mejor, vamos a cocinar, vamos a aprender a cocinar. Eh, que lo que diga el paquete, por fuera de la etiqueta y los ingredientes, no importa. Porque no importa que dice el paquete adelante que tiene, porque no tiene eso, sabelo. Eh, cuanto menos ingredientes, mejor. Si tiene menos de cuatro, mejor ponele. Eh, pero ojo, si tiene eh, como primeros ingredientes azúcar, grasa, sal, guarda. Eh, lo que, los ingredientes que comiencen con E son aditivos, así que también a tener cuidado. Y si dice grasas hidrogenadas, también a tener mucho cuidado con eso. Muy bien, muy eh, bien. Son esos fin? tres pilares. Las grasas... La sal y el azúcar, y los azúcares. El azúcar ¿no? que está en todo. El azúcar está en todo. Sabelo. Claro, sí. claro. Sí, sí, sí. También este, incluso a las golosinas se les pone una buena parte de sodio para mantener ese, ese espíritu de consumo, porque definitivamente esto que nos está contando Mica está en las golosinas, en las gelatinas, en los snacks, en los cereales procesados, en los platos precocinados que compramos y también en, en el algunos supermercado, En algunos fiables. Sobre todo está en el supermercado. Es más fácil de, de decir sintéticamente, como dice eh, Mica, en dónde es que están estas sustancias que, de, que describir la cantidad de alimentos o de productos en los que los podemos encontrar. Mica, la verdad sí. es que es sumamente preocupante cuando nos empezamos a hacer conciencia del fenómeno que tenemos enfrente, pero la solución está a mano y es una alimentación saludable, es una alimentación que, como decías vos, vamos a aprender a cocinar eh, si tiene menos de cuatro eh, elementos cada producto que vamos a usar mejor, y así la cosa sí. tendríamos que hablar en algún momento de, el, de ese costado positivo, pero seguramente, todavía Todavía vamos a tener que seguir identificando las cosas este, que hay que desechar de las que nos fue metiendo en el plato este sistema macabro. Mica, te bueno. invito a, te, a que vuelvas la próxima semana por acá con más de por lo bebé. mismo o con otros colores, si querés. No sé, el colorante para, para el arroz me preocupa mucho. <risa> Yo veo gente que se aleje del supermercado y vamos a ir viendo la otra parte próximamente. Muy bien, muy bien. Mica, muchísimas gracias por ahora y eh, bueno, vamos, vamos que Maestro, ya, ya me dio escuchamos. hambre de la columna sin género para la semana que viene. Bueno, nos estamos viendo y invito a la gente mañana a la plaza, viernes, 17 horas, Asamblea por el Ambiente, La Pampa por el Ambiente, para debatir lo que está sucediendo en el país, Muy bien. y a nivel mundial. Y a nivel mundial también. ¿Qué, qué, qué, qué va a pasar mañana en la, en, la, en la plaza a esa hora, Mica, que nos vamos a, nos abrazamos, todos saltamos, todos gritando? O, proponemos, o... nos escuchamos, proponemos, nos informamos, aprendemos, hacemos cosas. Muy bien, guardando a la distancia que corresponde, los protocolos sí. de higiene y demás. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno. Entonces, así será hasta mañana en la plaza o hasta la semana que viene en la columna de Mica Sánchez en la siesta que nos fue. Gracias, Mica. Hasta luego. Gracias a vos, Juan Pablo. Hasta luego.